Estimado, no... estimado p a b l o Ahora sí, ahí apareció, ahí apareció. ¿Cómo estás? Ahí estoy. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Este, esperaba que se. Estaban, estaba ahí este, anudando los cables, haciendo un empalme. Pablo Aymar, el operador de hoy. Y sí, funcionó. f u n Conectó i ó c o n los cables correctos: el verde con el verde, rojo con el rojo. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, un poco nostálgico, eh, eh, viendo un poco el final、eh, en sí del año,、eh, todo el recorrido transitado. Este, nunca creo que felicité a los musicalizadores de la radio, eh, han, eh, hacen un trabajo estupendo. Y, y bueno, escuchaba ahí, este, entren en la página de Radio Carmés, colaboren, que la verdad es que hacen un trabajo impresionante. Qué bueno eso, Pablo, gracias. Eh, eh, lo tomo como si yo fuera musicalizador o algo de Radio Kermés, pero hay un poco sí, un poco que pienso en la música, un poco que、eh, soy parte de Kermés, así que me hago cargo de eso que decís. Y está buenísimo este, que, que lo digas, que lo traigas a colación, porque nos hace más falta que nunca también este, que las personas que escuchan periódicamente、eh, Radio Kermés y que pueden. Hagan un aporte, la, la forma, el tamaño, eso está más allá. Este, pero sí lo importante es saber que están ahí y que se hacen eco de las necesidades de la comunicación comunitaria. Pablo, mientras intentábamos, este, mientras、eh, Pablo, el otro, este, mordía los cables para pelarlos y poder hacer los empalmes, yo le decía a la audiencia que era re loco, como de algún modo en algún momento de la historia, hijo puta. De Estados Unidos, sobre todo a principios del siglo XX, se pergeñó esta pérdida de derechos para toda la humanidad que tenía una experiencia con, con el cannabis, este, una experiencia de, de recorrido vital impresionante, y que, bueno, como ya llegaba la industria del petróleo y demás, este, se, se hizo la amputación, se separó al mundo canábico de la sociedad occidental, por lo menos porque en la, otras partes del, del globo terráqueo. El cannabis siguió siendo ese insumo periódico de distintas culturas relacionado con el, con el mejor vivir, con la salud de los ancianos, de las ancianas, con, no sé, con, hasta con la, el morf, inclusive, y también, por supuesto, con las hechuras semi-industriales o industriales. Este, así que nada, lo hacía como reflexión mientras esperábamos la comunicación, como vos. Me parece que es una buena. También en donde por ahí la pasamos por arriba porque ya veníamos re manija y, sobre todo, con el devenir de lo que había estado pasando en la Argentina a nivel ir a buscar nuestros derechos. Este, pero、sí. me parece que hay una parte de la audiencia que está reverde de lo que es la historia del cannabis y cada vez que decimos no, porque la humanidad tiene una historia con el cannabis, levantan los hombros como diciendo: ¿Qué historia, loco? Pero, o sea, los cavernícolas fumaban cogollos, ¿cómo eran? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué historia me hablan de la humanidad con el cannabis, no es cierto? Así、sí. que nada, eso anotándolo acá en un orillo, para en algún momento decir, bueno, vamos a desarrollarlo en, en la columna del Corral de la Oveja, total, ¿qué puede pasar, no es cierto? Sí, es muy loco. En algún momento creo que cometí el atrevimiento de pedir para nuestra sociedad canábica、eh, nuestro nunca más. Y obviamente que cualquiera que ha vivido todo el recorrido de los derechos humanos puede decir: mirá, este pavote comparando una lucha tan importante como fueron las madres y tratar de conseguir a sus hijos y nietos desaparecidos con el mundo canábico. Pero la realidad es que nosotros también tuvimos nuestro plan Cóndor cuando、eh, los intereses este, gringos definieron una política mundial para erradicar de la faz de la Tierra al cannabis. Y obviamente, como bien decís, hubo muchos lugares que mantuvieron ese statu quo este, tan legendario y ancestral que tenía el cannabis y lo mantuvieron dentro de una órbita este, mundial. Que obviamente se considera mucho más en la parte oriental de, del mundo, que no está tan este, cooptado por obviamente todos los intereses capitalistas de los que fueron parte la, la, bueno, la prohibición del cannabis, con tantas eh, formas eh, burdas en muchos aspectos que intentaron denostar esta sagrada planta. Pero incluso nosotros,、eh, desde 1970, 1975, que tenemos las primeras leyes que cortaron a、bueno, la libertad del cannabis. Este, como bien decís,、eh, hay, por ejemplo, un, ahora en la revista Nature, hubo un, una, una especie de sondeo que duró 44 años en la revista Brain, también aparte de Nature. Salió en resultados donde midieron el IQ, la capacidad, el coeficiente intelectual de las personas durante 44 años, todo el tiempo que duró nuestra prohibición.、Claro. Y en, bueno, en definitiva, la conclusión indica que personas, incluso crónicas, como ellos dicen, que tienen excesos en el consumo, no llegué a lograr bien entender cuáles serían los miligramos de, que ellos consideran excesos. Exceso, Pero bueno,、claro. así lo refieren. Y、indican que el estudio vio que el grosor digamos, cortical del cerebro, la masa gris, la materia gris, la materia blanca, todos vieron este, aspectos este, cognitivos iguales, idénticos, con sus más menos, n o que es parte del proceso humano, este, que los que nunca consumieron un gramo de cannabis en su vida. Y la realidad es que es como vos decís. Quisieron coartar beneficios ancestrales que tiene、eh, la planta con mentiras muy burdas y cualquier ese, este, parecido a la realidad que hoy nos gobierna este, no es mera coincidencia, es algo que está planeado, planificado para erradicar intereses este, muy fuertes que trae el cannabis、eh, a la población en contraposición con toda una, una metodología capitalista. Que guarda siempre sus procesos industriales este, a costa, incluso, del de,、bueno, detrimento de la humanidad. Y la salud de la gente, de la población, Pablo, también. Porque la salud、eh, de la gente, si la población no tiene cannabis medicinal y va a seguir consumiendo lo que venden las farmacias comerciales, lo que nos provee la industria farmacéutica,、eh, vamos a seguir al horno en este estado de situación en donde hay mucha gente que cree que está saludable. Porque está consumiendo esas 5, 6 y hasta 20 pastillas por día, este, y lo único que están haciendo es crearle una dependencia de una cosa que el día que la farmacéutica la reemplace por otra, este, se le van a terminar de volar las chapas a esa persona. Lo digo con mucho respeto, por supuesto, tratando de ser respetuoso de las personas que son usuarias de salud mental, pero también tratando de cargarle las tintas a la responsabilidad de la industria farmacéutica. Lo, el mundo Eso... del cannabis. Tiene tuvo desaparecidos, tenemos víctimas de gatillo fácil, de persecución y judicialización espontánea por tener un porro en el bolsillo. Sí, hay gente que está hace años presa por tener un porro en el bolsillo según qué juez te tocó, qué época política te tocó. Terminaste en un penal conviviendo con gavillas de verdaderos delincuentes, con boqueteros, con asesinos, con asaltantes, con lo que te puedas imaginar. Y no es que esas personas. Sean menos personas que las demás, sino que son experiencias que para la persona que cometió alguna, alguna contravención municipal o lo que s é yo, nunca se les ocurriría ponerlos juntos、eh, con personas que pueden incluso ser parte de lo que se conoce como el crimen organizado. Hay otra manera de decirlo en criollo que es: che, salen más delincuentes de lo que entraron. Eh, las personas que fueron a parar injustamente a la cárcel, y ese mundo tiene decenas de miles de causas y de personas que fueron, pasaron por el sistema penal por haber tenido menos de un gramo de marihuana en el bolsillo. Así que mirá si no sabremos de qué hablamos, este, y por eso te entendí perfectamente lo que decías cuando hablamos de tener un nunca más también, este, que, que cosa que nos pararía también como. Un poquito más como una sociedad un poco más adulta, Pablo, definitivamente. Sí, sí efectivamente, nosotros siempre ponemos en las marchas este, las personas que hoy por hoy no nos pueden acompañar porque p a s a r o n a otro plano existencial, y uno de ellos es Miguel Durrells, un muchacho, obviamente. Eh, siempre los que atacan son los más marginados, los, los que no tienen posibilidades reales. Y fue a una comisaría por dos porros, que es lo que anuncia、eh, su detención, y lo encontraron suicidado con unos cordones. Nadie se suicida en una comisaría. Nadie, eh, eh, nadie en su sano juicio podría、eh, pretender que ese muchacho que tenía una vida por delante, que incluso con su vida humilde tenía un trabajo, este, Es, es eso, de eso hablamos. De eso hablamos cuando hablamos la discriminación, la estigmatización. ¿Cuántas personas、eh, tuvieron que dejar, este, o forzadamente, obviamente, un trabajo por una mirada、eh, del jefe que no aprobaba este, un consumo、eh, terapéutico de cannabis? Bueno, hay un montón de ejemplos que nos dicen que la sociedad, cuando quiere prohibir una planta, está muy mal en muchos aspectos. No puede ser el ser humano. Tan obtuso de incluso pretender prohibir una planta que crece en la naturaleza, que la Pacha nos la regala, porque va, nos va a sobrevivir a, incluso a nuestra especie. Así que, desde muchos aspectos, esa mirada este, que tuvieron y tienen、eh, sobre el cannabis este, está, está muy mal parida y la única forma de entenderla es、eh, ver todos los trasfondos industriales que tiene la. La planta para la humanidad y cómo hay intereses muy poderosos que van en contra p r o c e s i ó n de eso. Incluso este, yo ahora estoy、eh, presentando en cuanto un municipio tenga y, y mi teléfono y las redes sociales de Buenas Raíces están abiertas. Tenemos un proyecto muy lindo que se los quiero pasar al mundo, a la humanidad, que es de remediación de suelo. Ya lo hablamos, este, que en, en, la planta de cannabis. Tiene un aspecto muy positivo en su estructura y es la de tomar metales pesados del suelo. Y esos metales de, de pesados del suelo, este, una vez remediado el suelo, se puede usar fibras textiles y eh, digamos, eh, lo que uno quita del suelo no lo vuelve a, a dejar como las, los, las, los tratamientos residuales. De, de remediación de suelos convencionales, digamos. Y la realidad es que es un proyecto muy lindo que. Si remediar un suelo de formas convencionales cuesta algo de 20 mil dólares, que después tenés los metales pesados en un tubo, entonces no sabés dónde hacer, dónde descartarlo, que tendrías otro problema, digamos. Este, de esta forma logramos incorporar casi mil quinientos dólares por hectárea para hacer esa remediación. Pero a su vez,、eh, la remediación te devuelve cáñamo, y ya hablamos mil veces: biocombustibles, textiles muy baratos, este. De te de fibras textiles que pueden ser tan duras como para un chaleco antibalas, como ya hay pro proyectos, hasta、eh, la seda más fina, el cannabis y su textil tienen esas particularidades.、Eh, de, de fibra larga se llama, que es lo más difícil también de encontrar. Dentro del mundo vegetal textil,、eh, lo que es fibras largas. Y bueno, ya sabemos que esta planta puede llegar a tener hasta cuatro metros. Entonces, hay una parte que se puede usar para estopa, otra parte que se puede usar para e s t te a s textiles rígidos, pero tenés una parte blanda, que es la del medio, que incluso se asemeja mucho a la seda. Así que cuando empezás a entrever. Cuáles son los intereses que afectaron o que empezaban a afectar allá por 1940, 1950, este, empezás a entender, incluso antes,、eh, empezás a entender el porqué la prohibición de esta planta, que nada tiene que ver con su efecto psicoactivo y con,、eh, bueno, obviamente esa posición frente a la salud de la humanidad, básicamente. Tal cual. Hablaste hoy también a la pasada de un plan Cóndor que ya se sufrió y nosotros estamos convencidos, digo nosotros porque soy yo y muchas otras personas, de que hay un nuevo plan Cóndor, Plan Cóndor 2.0, que se está llevando adelante en nuestra Avia Yala ahora mismo. Sí, sí, sobre toda Latinoamérica y el que se quiera oponer, y por supuesto es una guerra económica. Nuevamente va por ese lado, hay que pensarlo y entenderlo. que Cuando hay una, un deterioro económico para alguna sociedad, va a haber muertos. Finalmente, va a haber menos plata para el sistema sanitario, para la ayuda social, cualquiera sea su forma o su finalidad. Y finalmente, esto baja la calidad de vida de las poblaciones y termina habiendo muertos. E incluso alguien que muere en una situación natural podría haber estado un poco más sonriendo y acompañada por su familia. Muchas veces se encuentra. Empobrecida, en la miseria y en un sentimiento, bueno, nada, de abandono y desolación que ojalá、eh, se pudiera compartir. Muchas veces los familiares también están tratando de zafar de la pobreza con otro laburo, en otra ocupación o incluso se tuvieron que ir a otro territorio para ver si se pueden escapar. De una miseria que crece con los crímenes económicos y que incluyen estos crímenes económicos, bueno, que por ahí lo que hablábamos hace no mucho, Pablo, en donde hay organizaciones criminales económicas que son este, verdaderos conglomerados económicos que se pueden hacer de la experiencia canábica en la Argentina de los últimos tiempos. Arrancar so, todo ese conocimiento y empezar a explotarlo en la industria farmacéutica o en cualquiera, pero para provecho propio y no de la sociedad que estuvo siendo protagonista y estuvo l a b u r a n d o para conseguirlo. Sí, sí, efectivamente,、eh, en detrimento de todo lo conquistado e incluso eh, pisoteando eh, conceptos ancestrales como los que veníamos hablando.、Eh, la medicina, por poner uno de los tantos ejemplos, descubrió las bondades de la planta、eh, con su capacidad intrínseca、e、entera,、eh, que representa este, los canabinoides, los terpenos, los flavonoides, lo que hablamos. Y si esa industria farmacéutica utiliza esa misma planta, pero solo para aislarla, Este, ya empezamos a tener un problema serio. Y por eso también cultivar una planta, si sea una sola en nuestras casas, es un aspecto revolucionario en contraposición a ese nuevo plan Cóndor que coincido, está surgiendo en la humanidad y en particular como laboratorio este, técnico la Argentina. ¿Y por qué digo que plantar una, una planta de cannabis es revolucionario? Porque te da autonomía sanitaria. Autonomía de,、eh, alimentaria y autonomía、eh, industrial, se podría decir. Obviamente que no sucede todo con una sola plantita por familia, pero a lo que v o y、eh, creo que se entiende es que ideológicamente la planta nos devuelve mucho y de forma autónoma. Cualquiera en sus casas podría tener medicina, cualquiera en sus casas podría tener alimento, cualquiera en sus casas podría tener este, fibras textiles para hacer lo que quiera. Así que. En ese sentido, cuando más acecha al capitalismo globalizador, este, tener autonomía individual es como el sumum de, de cada persona y es un aspecto revolucionario en muchos sentidos, digamos. En muchos sentidos. Definitivamente también es para cuando estemos discutiendo y hablando de política en casa, entre amigues y c o m p a ñ e r e s de laburo o de intereses. Eh, cuando llega ese momento de, bueno, viste todo lo que se estuvo logrando, que eso es lo que se trabajó, se consiguió la ley del cannabis, que es de punta, que esto, que el otro, y ahora vienen estos hijos de sus madres y hacen esto, se quedan con lo otro, nos arrancan todo, no hay futuro, no hay futuro, qué, qué bajón, loco. Y la verdad es que no, la verdad es que esta experiencia y lo que vos señalás, que finalmente se le abrió la puerta en algún lugar de la cabeza. A personas que ni en pedo hubieran puesto una planta de cannabis en sus patios en la antigüedad, decimos con la ley este, de, la, de los milicos, la ley que te metía en cana por un porro y qué sé yo, este, no se hubieran permitido imaginarse esa secuencia jamás y hicieron la experiencia, les fue bien, les fue más o menos, había que buscar otra genética, había que buscar una autofloreciente o no sé qué. Pero lo hicieron. Y hoy por hoy eso es terreno ganado, por más que el día de mañana nos vengan con una nueva prohibición, con una persecución judicial o qué sé yo, porque ya hay una buena parte de la sociedad. Que quiere ser adulta, que quiere hacer lo que se le ocurra, aunque sea una cosa inconfesable, mientras lo haga intramuros en su casa y no afecte a terceros. Y eso es ejercicio vital, es democrático, es saludable y también hace crecer a nuestra sociedad en un sentido en donde ya no nos van a poder condicionar. Quiero decir, hay gente que aprendió. Y dice, bueno, ahora prohibíla,、eh, hijo, haz c lo que te parezca, que yo ya la conocí, ya sé cómo hacer, ya aprendí esto, aprendí lo otro, ya preparo mi propio aceite de cannabis en la cocina de mi casa. Y bueno, acá vendría bien una frase de Diego Armando Maradona. Este, por, sí, sí, sí, hay un par que aplican. Pero la verdad es que hay un gran proceso hacia adelante, Pablo. Este, que más allá de lo que estemos viviendo circunstancialmente con el gobierno de Miley y compañía, por supuesto, no deteriora del todo ni destruye esta experiencia que estuvimos haciendo y de la que queremos seguir siendo protagonistas. Un poco que yo me sí, río sí. siempre. Perdón, Pablo, ya, ya te suelto y te doy como para, para que hagas el último paquete de este maravilloso encuentro. Yo me río siempre porque. Parece y está declarado, dice en el paquete, que es la columna es de Pablo Alfi, e que le dicen Pablo Doli, que se llama El Corral de la Oveja, pero realmente yo creo que es un conversatorio y que、eh, es mi columna. <ríe> Nada más que lo necesito a Pablo, como para este, que no sea un solo muñeco el que parlotea, sino que haya un verdadero. Un verdadero diálogo entre personas interesadas en abrir, en empujar la tranquerita del corral de la oveja. Pablo. Es hermoso, es hermoso, porque si hay algo que me rescato de este año es haber cumplido de alguna forma mi sueño de haber sido、eh, locutor, o no sé si locutor es la palabra, pero haber sido columnista de una radio. A mí me llena de orgullo personal el haber transitado, digamos, esa experiencia, porque así como dice Sabina, uno quiere vivir a veces mil. Mil historias de vida, y una de ellas,、eh, creo que cualquiera que es amante de la música y de la radio sueña con estar ahí atrás de un micrófono,、eh, prestando la voz para un montón de, de oyentes y oyentas que están del otro lado con el parlante transitando con tus palabras un poco. De, de eso que uno quiere transmitir. Así que en ese sentido, este, usted, maestro, es el que lleva la pelota, usted es el locutor, y acá yo, un simple comentarista un poco de, de la vida misma, que, como siempre hablamos, el cannabis es transversal a cada cuestión de, de la experiencia humana, y en eso estamos, en eso transitamos todo este año. Este, no me quiero p o n e r de nuevo nostálgico con esa, ese fin. Todo caminante sabe que cualquier、eh, final en realidad es un nuevo comienzo para ver dónde, hacia dónde vamos. Y también, un poco parafraseando a la renga, este, en definitiva, uno vive los caminos que cree que hay corazón, que hay alma detrás. Este, y lo importante ni siquiera es dónde empezamos ni dónde terminamos, sino、eh, haberlo caminado y haberlo disfrutado. A tu lado compañero, que sos una gran persona, tenés ideales y valores muy, muy lindos, a, que en definitiva transmiten todo lo que es、eh, Radio Carmés、eh, en sí misma. Así que no puedo estar más contento de estar diciendo estas palabras. Y bueno, no sé, en definitiva、eh, se acerca el fin de año y espero haberles dado a todos los oyentes este, un poco de, de mi alma, de mi vida. De lo que soy, lo que somos, en muchos aspectos, toda la sociedad canábica, y bueno, ahí... imaginando ese mundo mejor. O sea, ahí se entrecortó, bueno, pero se entendió que estás este, con la fuerza como para seguir imaginando ese mundo mejor, si no entendí mal. Che, la verdad es que nos queda una, el viernes、eh, que viene, hacemos la última del año, Pablo, es un gusto tenerte acá, tirás flores este, de más. En estas conversaciones, pero sabes que yo quiero que tires flores de las de en serio, así que espero que <risa> pronto nos vamos a encontrar en alguna plaza o en alguna casa y que nos vamos a dar ese abrazo que nos estuvimos dando de manera virtual durante todo este 2024, temporada 2024 de la siesta que nos fue. Este, y nada, este, en este sencillo acto te estoy volviendo a convocar para que la temporada 2025 seas una parte. Infaltable de la siesta, que no fue en el formato y en el tiempo y en la manera en la que se puedan hacer las cosas, en la que corresponda, en la que convenga, pero siempre con estas, con estas iniciativas, con estas banderas y con esto por delante que tiene que ver mucho con lo que finalmente por ahí, de una manera sorda, la humanidad está buscando y que es este, un poco de paz, un poco de. Eh, déjenme ser, ¿viste? porque tanto condicionamiento y tanta y guerra y tanto dolor este, no pueden llevar a nada nuevo, a nada bueno y a, y a nada que verdaderamente se asemeje al paraíso que debería ser este planeta si no fuera por tanto mal nacido que talla desde, bueno, ya sea desde el capitalismo. O de donde estén las malas personas, las malas influencias y todo. Ahora te dejo para que, nada, para que te despidas、eh, con algunas palabras más de la audiencia, pero ya te aviso que tenemos la del Pirata Cojo de, jo de Joaquín Sabina para cerrar tu columna. Sí, qué lindo. Este, sí, indudablemente la humanidad tiene que transitar、eh, uno de los procesos más difíciles del ser humano. Que es en,、eh, hacia adentro, hacia su propio corazón, hacia su, su propia alma. Hay mucha gente que tiene dormida esa parte, este, un poco por todo lo que le puede llegar a expresar esos sentimientos en relación a su zona de confort. Y hoy la humanidad ya nos exige que veamos a, al otro o a la otra, que esté. Y no sé, qué mejor que hacer de forma comunitaria, como. Es、eh, la filosofía de Radio Cormes que te decía antes, y un poco como es la filosofía hacia adentro de la Asociación Buenas Raíces,、eh, entendemos que la construcción es colectiva y la mirada tiene que ser social. Así que en eso estamos y tomo obviamente esa participación que desde ya agradecido del año que viene. Ya le encontraremos alguna forma de seguir estando. Ha sido un año. Bastante agitado, nunca hubiese imaginado que hubiera tenido charla para、eh, tantos días y tantas jornadas, pero así como me pongo a pensar una cosa,、eh, sé que hay un montón de cosas más que、no、me gustaría transmitir, así que más allá de las flores que nunca están de más, este, muy agradecido por ese espacio. Y me parece que Papá Noel puede ser que tenga una cajita navideña para la radio en forma de en ricos a l o m a s y. y Y gustos. Uy, qué bueno, eso va a venir justo, justo a tiempo. Y además, Pablo, viste que a pesar de tantas horas, tantas veces y tanto dele que te dele, no llegamos ni a la mitad del tema que tenemos para desarrollar. Así que, ¿cómo vamos a abandonar ahora? Vamos a mantener la guardia en alto, a pesar de que, bueno, hay que tomarse unos días, un tiempito para recuperarse y por ahí meter las patas, no sé en un río, en una pile o en un fuentón, pero relajar un poco para volver a la carga. Y sí,、eh, por ahí incluso radicalizarnos un poco, como le está resultando necesario a tantos colectivos tan agredidos en esta época tan brava. Te mando un abrazo, Pablo, y nada, siempre vamos a estar acá y, el, y en el contacto. Abrazo, mi querido, un saludo ahí a toda la gente que hace r a d i o Kermés y para todos nuestros oyentes. Hasta luego. Te digo hasta luego a Pablo porque. Me dan ganas de seguirla enseguida, dentro de un rato, y hoy te lo reconocí. Te lo reconocí. Pablo Dolly y el Corral de la Oveja era una excusa para que yo hablara de cannabis.